Este mes de marzo estamos con una agenda bien apretada en todo Bolivia, no solamente en Santa Cruz o en Montero, en todo Bolivia. Hoy día es el primer acto organizado por nuestro regimiento 12 de Manchego, Coronel Rivero, y creemos que a través de esto vamos a apoyar a la demanda marítima que fue hace 2, 3 años que fue puesta en la haya en la Justicia Internacional. Por eso es importante que la sociedad boliviana, que el pueblo boliviano se levante, demuestre el apoyo a todas nuestras autoridades y ex autoridades nacionales que están hoy por hoy alistando toda la documentación, la historia de Bolivia para poder representar a nuestra querida, amada Patria Bolivia. Es importante que ustedes, hermanos bolivianos, niños, jóvenes, personas adultas, que no nos olvidemos que que un día tuvimos mar, y que seguro, si seguimos juntos luchando, vamos a tener algún día. Y eso se acerca. Para mí era muy lejano cuando era niño, Cuando decía, el mar es nuestro, recuperar es un deber. En cada una de las libretas escolares, año tras año venía. Parecía un sueño lejano, hoy por hoy nos estamos acercando. Y eso es lo que podemos ponderar a esta gestión de valerosos eh, autoridades que tenemos, pantalones bien puestos para poder afrontar, decir, aquí estamos, vamos a hacer escuchar nuestro grito. Antes se escribía en papeles... Hoy ya hemos tomado en acciones, estamos en movilizaciones. Que el hermano país Chile tiene que entender que el mar también es un recurso natural. Que todos los países de América y el mundo tenemos que compartir ese derecho que nos corresponde como buenos bolivianos.